Uno tiene desde aquí, desde Buenos Aires, la visión que, por ejemplo, autoras de la talla de, de Sibila Camps, periodista ella, y, y con una preocupación constante sobre los hechos del Tucumán reciente, ¿no? sí. que van desde el Valego Ferreira hasta la presencia de Adolf Eichmann en, en la provincia, pasando por, qué sé yo, el operativo de independencia o situaciones que han tenido que ver y que han marcado a fuego a, a la sociedad tucumana. ¿Quiénes son esos tipos que siguen esa línea y que hacen. que La literatura periodística o documental nos sirva para que nos podamos adentrar en ese Tucumán tan, tan conflictivo de los últimos 30 o 40 años, desde lo político, lo social. Bueno, salvo el caso, digamos, diferente de Juan José Hernández, los otros tres autores que mencioné, Samuel Schoenig, Hugo Foguet y Dardo Nofal, se ocupan de una manera o de otra de ese pasado terrible y difícil, digamos.、Sí. En el caso de Foguet, Está clara la presencia porque en la novela Pretérito Perfecto, de la que yo hablé, hay, una de las tramas de la novela tiene que ver con, el, con los hechos de los años 70, digamos, que ocurrieron en la Quinta Agronómica, donde los estudiantes protagonizaron el Tucumanazo. La etapa posterior al cierre de los ingenieros. Y eso、bueno. está presente como parte de la historia de la novela.、Sí. Uno de, de los hilos de la trama, esa compleja polimorfa, tiene que ver con ese pasado que Foguet escribe casi. Como alguien que asiste a un hecho desde afuera porque él era marino. Entonces、sí. tomó noticias a través de la investigación histórica, de la, de la investigación de archivos, etc. No presenció esos hechos, paradójicamente, siendo un tucumano, digamos.、Sí. En el caso de, Shko, de, de Shkolnik, c trabaja digamos, con el eco o la consecuencia de eso, en lo que él llama los q u e r i z a b í、mm. que es una expresión muy, muy tucumana. ¿no? Sí. El q u e r i z a b í sería el de la Villa Miseria.、Uh -huh. El que habla de otra forma, entre comillas, a la forma culta o de la universidad, digamos. El escondido por las tapias de b u s i en aquella d e v i ó n Exacto, es, y es el de s c h o l n i k que aparece como personaje ahí en la novela Salve Nuestras Almas.、Claro. Y en Dardo Nofal está, bueno, la Villa Miseria. El, el, el centro e la novela, el, el escenario de la novela es la villa.、Claro. Entonces, Dardo Nofal no es que oculta, sino que muestra las consecuencias durante el menemismo, digamos.、Eh, De lo que fue la dictadura, de lo que fue bueno, la historia argentina, digamos. ¿no? Sí, señor. Hablemos de tu obra. Vamos a, a empezar a, a, a registrarla paso a paso, como una línea de tiempo. ¿Cómo comienza la historia? Bueno, eh, yo eh, comencé como lector, en realidad, a los 18 años, de manera decidida y continua. Y decidí en esos años que quería ser escritor. Y por supuesto, leía a todos aquellos que me fascinaban o que yo entendía que podía aprender de ellos, que son todos los que uno lee con pasión. Y a partir de ahí, bueno, comencé a escribir. Esperé mucho para publicar,、uh -huh. no publiqué inmediatamente. Me parece que seguí el consejo de varios autores que dicen que hay que esperar, que hay que tener paciencia. Y después de ya 15 años, publiqué mi primer libro, que es, un, un, que es esta novela que vos tenés acá, la segunda edición, sí, sí. que la es, se llama La Conferencia de Einstein". de Einstein, donde precisamente aparece como personaje. Eh, Adolf Eichmann alias、eh, Ricardo Clement.、Claro. Uno de los, una de las tramas de esta novela, un, perdón, novela una de las de de la historias de la trama digamos, polimorfa, también,、sí. casi siguiendo a, a Foguet, con esa, ese interés que yo tenía en, en imitar esa, esa novela que tiene varias, ta, varias historias. Una de las historias es la de Ricardo Clement en La Cocha. Porque、Recordamos vivió... que cuando u b llega a la Argentina, el primer destino es Tucumán, que trabaja, si mal no recuerdo, en una empresa que se llama Capri, que、Así、es, es de tendido de, de agua potable o algo por el e s t i l o En、destino. realidad, llega acá, está unos meses acá, y, y luego se va, se va a Tucumán. Muy bien. Y vive en La Cocha, y vive en Concepción, en las estancias, y después se va. Dicen que estuvo trabajando según lo que, lo que se puede leer, estudiar, investigar. También en la construcción del dique El Cadillal. Exacto. O sea que estuvo, porque estaba con la empresa Capri. Bueno, en esta novela, La Conferencia de Einstein, una de las historias es la llegada de Einstein a la Argentina y otra de las historias es la de Ricardo Clemen en, en Tucumán.、Uh -huh. Bueno, esta es mi primera novela, esta es la segunda edición, pero después publiqué un libro que se llama Vidas Breves en una editorial que se llama Simur, que es de acá de Buenos Aires. Pubiqué l un libro que se llama El Instante, que también lo pueden conseguir acá,、eh, digamos, en las librerías. Y ahora, el año pasado, el último libro se llama Mamá, Vida Breve de Soledad、eh, H. Rodríguez. Y ya que vos mencionabas hace un momento a propósito de los otros autores,、eh, es un libro de no ficción.、Claro. Digamos, mamá.、Uh -huh. Es un libro que cruza la historia familiar, la historia personal de mi mamá, en el registro de la no ficción, pero también considerando los aspectos de la historia tucumana de los últimos、eh, 30 años. Sí, el sí. cierre de los ingenios aparece. Como un contexto de, de la historia de mi, de mi madre, digamos. n o Sí, sí. Bueno, hay, hay, un, hay un espacio de, de mucho dolor、eh, que quizás no es visibilizado por el resto de la Argentina en la. En la real dimensión que tiene que tener esa, esa etapa que nace en tiempos de h Onganía con el cierre de los ingenios, mediados de la década del 60, la llegada de a c d e l Vilas, quizás un personaje que queda oculto detrás de la figura de b u s i pero que es el, el mentor ideológico del operativo Independencia,、sí. el, más, este, el más terrible quizás de todos, el creador del primer centro clandestino de detención, ¿no? el de la escuelita de Famayá, que después en Bahía, cuando es trasladado, funda otro. Y se llama La Escuelita, casi en homenaje a esa locura de esa escuela de Famayá, donde se daba clase adelante y se torturaba atrás.、Eh, y después b u s i、eh, b u s i en dictadura, b u s i en democracia.、Así、Tantas、es. cosas han pasado en los últimos 40 años, en un recorrido a t r á s o grueso que hemos hecho, y hemos pasado por dolor, dolor, dolor, dolor, muerte, muerte, muerte, muerte. Así es. Bueno. Eh, la literatura de Tucumán ha trabajado esos, esos periodos de distinta manera, digamos, ¿no? Y, y también hay que decir que los escritores, bueno, tienen posiciones diferentes y algunos han tomado esos hechos desde una lectura distinta, ¿no? Sí. Si s no, la sociedad tucumana no se explicaría, digamos, en realidad no se explica en cierta medida la complejidad de, de ese universo,、sí. digamos que por momentos es contradictorio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, pero ha sido una. Una herencia muy, muy difícil, la que ha dejado esencialmente el paso tan, tan arrasador del operativo Independencia, que a esta altura del partido, fíjate vos, uno tiene que estar redescubriéndolo todo el tiempo, porque parece que、eh, en algunos relatos las violaciones a los derechos humanos comenzaron en marzo del 76 y en Tucumán comenzaron. Exactamente un yo, año antes. Yo no mencioné en mi charla、eh, un autor que Andrés Bellomío, que es la persona que, que organizó este,、sí. esta posibilidad de participar acá, que, que me acompaña en este momento,、eh, acá en el Encuentro Federal de la Palabra, me hizo recordar que hay un escritor que se llama、eh, Perrone, ¿m? que escribió Preso Común y que tiene un destino él mismo en su propia vida y que murió hace, hace unos años en relación con, con, con el operativo Independencia y con. Y con las miserias que vivimos en Tucumán, porque escribió una novela que se llama Precio Común, que trabaja él mismo, digamos, como personaje que fue metido preso, que fue d i g a maltratado o s m y que después murió en un vagón. Murió en un vagón、eh, como un personaje, bueno,、eh, en, la, en, la, en, la, en la peor miseria, digamos, ¿no? Sí, sí. Y él, la vida de, de, de, de Perrone, n o Eduardo Perrone, un escritor que ha sido ahora,、eh, que yo no he trabajado en la, en la charla, pero que ha sido reeditado. Por una editorial cartonera que precisamente va a venir a participar del Encuentro Federal de la Palabra dentro de unos días.、Uh -huh. el, 17. El, 17. el 17. Sería importante también mencionarlo sí, que,、claro. como actividad de acá, de este Encuentro Federal, esta editorial que reeditó a Perrone, un autor señero importante, digamos, es una editorial cartonera que lo ha reeditado, ¿no? Sí, señor. En tu historia hay, en el aula o en tu trabajo literario, hay, bueno. Eh, mucho cine, mucha música. ¿Cuál es esa, esa otra parte de tu historia ligada al arte que tiene que ver justamente con esas dos facetas que están al margen de la literatura o que conviven con la literatura? Bueno, ¿no, eh, bueno yo efectivamente, como vos mencionás, efectivamente soy, soy docente en la carrera de cine y eso es muy importante de destacar, digamos, el hecho de la escuela de cine en Tucumán, porque la escuela tiene pocos años, tiene seis o siete años desde su fundación y. Eh, Tucumán siempre fue un polo cultural que, digamos, de alguna manera、eh, fue centro del norte a propósito de la universidad. n o、sí, claro. Y la escuela de cine se convirtió en eso también. Hay alumnos en la escuela de cine de Salta, de Jujuy, de Catamarca, n o de las provincias que están cercanas, y es la primera escuela universitaria que hay en el, en el norte.、Uh -huh. Y entonces se vio en el primer año que se abrió y hasta hoy que era necesaria la apertura de esa escuela, ¿no? Porque eso generó, digamos, catalizó, digamos,、eh, fue como una mediadora de una demanda de producción de audiovisuales en la, en la, en la zona. n o、claro. Y de hecho, es,、eh, hay mucha producción de los alumnos, hay una, una progresiva y, y, y lograda profesionalización de técnicos que están avanzando, que están aprendiendo y que están produciendo no solamente cortos, sino también un largometraje que llegó a Cannes. Y que fue difundido acá en los medios nacionales、eh, esa película porque fue mencionada en Cannes. Entonces, la escuela está abriendo un polo de producción en el cine, digamos, muy interesante, muy importante, que a futuro bueno, habrá que ver qué, qué, qué ocurre. ¿no? Uh -huh. para, para cerrar, Fabián, si uno liga a Tucumán con una palabra, quizás en el imaginario esa palabra sea independencia. Sí. Eh, por un montón de, de razones. Por el 9 de julio de 1816. Por la independencia económica de mediados de los 40. Decretada allí en, en la provincia por el primer peronismo. El operativo Independencia. ¿Qué es hoy la palabra independencia? A veces bien usada y a veces tan maltratada. Pero que tiene un eje ineludible en Tucumán. Bueno,、eh, yo tengo que decir lo que realmente pienso. Y es que en todo caso, independencia tiene. Como decía Aristóteles. De la palabra usía, tiene muchos sentidos. ¿no? Me parece que por un lado ha habido en los últimos años, digamos, una avanzada, una mejoría en, en muchos aspectos, pero que sigue siendo una deuda, ¿no? porque hay zonas de mucha pobreza en Tucumán, hay mucha demanda de, de mejoras. De... Y bueno, me parece que independencia habría que asociarlo con la、eh, utopía o con la espera o con el futuro o con, o con lo que viene, ¿no? porque.、Uh -huh. Si bien es cierto, no estamos viviendo, por supuesto, para nada, en absoluto, en relación con el operativo de independencia, pero es una provincia que tiene un costado. Bueno, que ha sucedido lo de Marita Verón, y bueno, estamos esperando soluciones en otras áreas, ¿no?、Uh -huh. Ya que mencionaste el tema.、Eh... Los medios tucumanos, ¿no? ponete e l lector, ponete e l nombre del otro lado del mostrador, que、eh, analiza la palabra escrita, la palabra、sí. a través de los medios audiovisuales, comparado con lo que sucede en Buenos Aires, comparado con lo que pasa en otros puntos del país, los medios tienen una realidad paralela, los medios reflejan la realidad que vos ves. s q u e es t u c u m á n a través de sus medios? Bueno,、eh, la Gaceta es un medio muy poderoso, sí, lo sí. fue y lo sigue siendo.、Poderoso. Históricamente. Y justamente hablábamos hace un momento de esto, ¿no? De que a veces pareciera que la gaceta.、Eh, no pareciera, a s a b e Quito lo d e pareciera o a veces pareciera. Sí. La gaceta propone una versión de la realidad y forma opinión,、uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que habría que ver qué, qué ha pasado con la Gaceta en los gobiernos anteriores, cómo se posicionó, qué pasa con este gobierno. Evidentemente, en la Gaceta hay sectores. Yo conozco a varios, aunque yo no trabajo en el cuerpo digamos, estable de la Gaceta, soy periodista cultural y trabajo desde afuera.、Claro. Pero conozco, sé, por, porque me llega la información de los amigos, de los colegas, que hay un sector que está cercano al gobierno, que digamos, entiende que la Gaceta tiene una posición conservadora. Y hay un sector de, de la Gaceta que tiene una posición opositora claramente. O sea que, en todo caso, la Gaceta, me parece que、eh, en ese caso reflejaría la sociedad tucumana, o por lo menos una parte. Porque hay una parte de la sociedad que apoya al gobierno y hay una parte que, que se opone. ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí, para cerrar.、Eh, tiramos sobre, sobre la mesa y casi al pasar. Algunas cosas muy fuertes, como la presencia de Adolf Eichmann、sí. en, en la provincia,、eh, con esa famosa foto ya casi de familia, n o de él sentado con un, poncho, con un poncho, sus botas y un sombrero en medio de, de, de, de, de una región boscosa, n o una, una foto que lo, lo marca para siempre, como un documento de su paso por l a Permítame que te haga una sola acotación.、Dale. Acaba de salir una, una, un estudio histórico y filosófico, ya que vos c o n c i d e r á s Eichmann, de Bettina Stagnet, que, su, que, que salió hace poco. Donde ella puede incorporar declaraciones que habían estado secretas, digamos, desclasificadas, declaraciones de Eichmann sobre、eh, su pasado en Tucumán. El texto se llama Novela de Tucumán. Esto es algo que no, no había aparecido en otros libros, por ejemplo, el de Hannah Arendt sobre sí, Eichmann, sí,、claro. en otros libros, porque eso estaba,、eh, era secreto.、Uh -huh. Esta información se reveló a fines de los 90, comienzos de los 2000 en realidad. Y esta autora las incorpora. Y hay una frase que es, es lamentable. De Aishman, que dice: Yo fui muy feliz en Tucumán. ¿no? Yo fui muy feliz en Tucumán. Digamos, a propósito de esto que vos m e n c i o n a s de Aishman en relación con Tucumán, ¿no? Sí, sí, sí. sí.、Eh, no, no, es, es increíble porque cuando uno repasa los, los enormes saldos históricos de muchos pasajes de la historia tucumana, algunos más, este, más o mejor retratados, otros no tanto, que van desde, qué sé yo, desde Belgrano y la batalla de Tucumán en adelante, hechos políticos sólidos. Fuertísimos y otros que han quedado escondidos en el tiempo. e i c h m a n es uno de ellos, no cabe ninguna duda, y no es un dato menor, ¿no? Es el padre de la solución final, que estuvo un añito de los 10 que estuvo aquí en la Argentina dando vueltas y trabajando por, por Tucumán, Tucumán, mucho antes de la Mercedes-Benz, que es nada, su último capítulo y el más corto de su historia aquí en Buenos Aires. Estuvo más en Tucumán quizás que en la Mercedes, pero de lo único que se habla es de la Mercedes. Sí, pero sí. analizar qué pasó en ese Tucumán. Tan particular, tan, por ahí hasta tan bipolar en cuanto a lo ideológico. Uno hasta se pregunta si hay alguna semilla de ese paso de, de Eichmann en algún momento para sembrar en cierto sector de la ciudadanía tucumana algo de lo que traía el tipo en su mochila, n o desde lo ideológico. Desde...、Sí. Eh, la, la, como digo, insisto, la sociedad tucumana en ese sentido es muy compleja. n o Porque ha dado、eh, artistas como Mercedes Sosa sí,、claro. o como Miguel,、eh, Miguel Ángel Estrella,、eh. y, pero también ha permitido que Aixman esté en Tucumán y hay un antisemitismo digamos, que, que, que existe en la sociedad tucumana, digamos,、uh -huh. ¿no? es decir, actualmente. Sí, sí, sí.、Eh, sí. Es decir,、ah, es, digo, es, es una sociedad complejísima en ese sentido. Fabián, ¿hasta cuándo te quedas? Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, mucha suerte por, por, por este paso y, y realmente esto es para celebrar.、Eh, Así es. Porque el hecho de poder juntarnos en este estudio o en cualquier lugar de la muestra con gente de toda la República Argentina, hablar del valor de la palabra,、eh, a veces tan maltratada, tan traficada en estos tiempos, ¿no? en estos 10 años de discusión de, del país que queremos, es. Es muy importante. Así es, yo quiero decir sí, dos palabras finales. Quiero agradecer a Andrés Bello mío y a través de él al ente de cultura de Tucumán, que son los que permitieron que yo esté acá presente. Y bueno, a vos por supuesto y por a、favor. la radio, este espacio. ¿no? Muchas gracias por haber pasado por el Estudio Nacional, Fabián. Muchas gracias a ustedes. No sé para qué volviste. Si ya empezó a volvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué v o l v í ただで m ょ、ただでしょ、ただでしょ、た r で a ょ、ただでしょ、ただでしょ、ただでしょ、ただで t ょ、ただでしょ、ただでしょ、ただでしょ、ただでしょ、ただでしょ、ただでし a ただでしょ、ただでしょ、ただ que ya no existe no sé para qué volviste ya ves que es mejor no hablar qué pena me da saber, saber que al final de e s う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう ダブウォータスポミギターラー。 サ o バ m i g o コミ r パ e テ e m デミソ leda。ノセシ s ロサブラミ、ビダセフ u e contigo, contigo, mi amor, contigo. Que mal とあったら、e ったら、あったら、あ m たら、あったら、s ったら、あ b たら、あったら、あ t たら、あったら、あったら、あっ l ら、あったら、あったら、あったら、あったら、a ったら、あ l た o あっ よ u んど、みあもん。よらんど、たんびんおいだめぼ。けっぺんあめだ、さ、べっきあ、 rato レス e te extraño